Pues vamos con, a, vamos con algunas llamadas. Y gracias a todos los que me siguen en las redes sociales. Recuerden, síganme como elmaestrodoggy en Instagram, elmaestrodoggy en el Twitter, elmaestrodoggy en Twitter, Instagram y también en Facebook como elmaestrodoggy. No me vaya, n no, no esté siguiendo páginas piratas en Facebook donde no soy yo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser muy tonto para seguir una página que no es la o, oficial. Por favor, señores. Si, si yo les digo aquí,、eh, acabo de postear esto y ustedes van ahí y no está, es que quiere decir que no es mi página. Lo último que posteé en Facebook, por ejemplo, fue lo de j u l i e Staff de la plática de ayer, que estuvo muy buena, sobre cómo ustedes tienen que hablar de dinero en pareja. Es muy importante y tiene que ser así porque es parte de. Pero bueno, vamos a las llamadas. Ya tenemos Heriberto, Eri, Eri, y por ahí lo、a、tenemos.、Ti. Adelante, Heriberto, buenas tardes. ¿Cómo está mi doggy? Bien, bro. ¿Cómo estás, maestro? Bien, bien, bro. d y Gracias. Adelante, dime, ¿en ¿qué e n te puede ayudar, bro? d y、eh, Lo que pasa, maestro, es de que hace un par de semanas escuché una,、um, una conversación de unos camaradas.、Eh, que Primero lo voy a explicar, y después le, le, le pregunto lo que.、Eh, le voy a hacer la pregunta. Sí, sí, está bien,、eh, adelante. Estoy algo nervioso. Estoy algo nervioso, pero voy a tratar de hacer todo lo posible para hacer lo mejor. No te preocupes, Brody. Tenemos tiempo aquí, relax. Estamos entre compas. Adelante. Ok.、Eh, la, la, la, la situación es esta.、Eh, dice, y el, el muchacho llamó a, la, a una estación de radio. Entonces dijo que estaba pidiendo un consejo. que Dice que su esposa, llevaban 10 años de casado.、Uh, su esposa、uh, se le ocurrió. Para ir a un curso de empoderamiento, dos semanas.、Uh -huh. Cuando regresó la esposa a la casa,、eh, le estaba diciendo que todo estaba bien, que no había problema, pero que quería que fuera un 50 y 50. Entonces el, el señor le dice: Pues si va a ser así, entonces yo también quiero 50 y 50 en los gastos y en todo. Y dice que la mujer se molestó. que... Llegó hasta el punto de no hablarle por dos semanas, no dirigirle la palabra a su esposo. Entonces, los de la radio no quisieron, me imagino por miedo, no quisieron darle a un lado de, de alguna de las dos, ni de la mujer ni del hombre. Entonces, yo quería escuchar su consejo de usted, porque yo sé que usted es más directo. Entonces, ¿quién está bien ahí, la mujer o el hombre? A ver, primer lugar, ¿en qué radio escuchaste esto? ¿Puedo decir la radio? Sí, sí, dila. Aquí、claro. no, hay, no hay ningún miedo. Sin miedo. Ok, lo escuché ahí con Don Cheto. Ah, ok, muy bien.、Eh, primero, quiero saber cuál es ese curso de empoderamiento. ¿Dónde dan cursos de empoderamiento?、Eh, <risa> tienen que tener mucho cuidado con lo que escuchan.、Eh, y la verdad, que el show de Don Cheto es un show muy bueno. El show del genio Lucas, muy bueno. El show de p i o l í n muy bueno. Y ahí párenle. Es todo lo que hay. Entonces,、eh, el, el, el, punto aquí, el punto aquí es de que primero quiero saber, o no sé si ahí dijeron, y tú no escuchaste, dónde les dan un, un curso de empoderamiento, ¿verdad? Que hasta lo apunté aquí porque me llamó la atención. Curso de empoderamiento. Pero bueno, vamos a decir que sí fueron a un curso de empoderamiento, ¿verdad? Y la mujer llegó imponderada. ¿Qué quiere decir? Con ganas de hacer algo. Cuando, cuando hay, hay que tener esto bien en cuenta, muchachos. Si a mí algo me empodera, va a ser mis acciones: lo que yo hago, lo que yo aporto, lo que yo trabajo, lo que yo tengo y lo que yo aprendo. Y como a mí no me da empoderamiento el pedir, el exigir, el merezco. Si ¿Sí、me entiendes, porque ahora muchas mujeres creen que empoderarse es tener beneficios, empoderarse es dame, es quiero. Entonces, por eso tanto movimiento, porque p、pues, u está e s fregón. Pero ahora, a ver, ¿quieres? Trabaja. Eh, eh, ¿Quieres esto? t r a b á j a l o gánatelo. Entonces, el empoderamiento para mí está ahí. El que tú vayas a un lugar de empoderamiento y que sea para pedir y exigir, al contrario, se me hace, en vez de empoderarte, te hace más débil, porque es pedir y si no te dan, ¿qué? ¿Ya valiste? No, señores. Hay que tener bien en cuenta que es empoderarse. Empoderarse es ser más, ser inteligente, ser fuerte, ser creativo y no es ser robar, pedir, quitar. Eso no es empoderamiento. Número dos.、Bueno. Número dos. Si la mujer 50 y 50% y la mujer le exigen el, el hecho de decir, ah, quieres 50 y 50%, pues bueno, vamos a, a Micha s con lo económico. Y la mujer rebuzna, respinga. Entonces, ¿dónde está el curso de empoderamiento? No la empoderaron bien, ¿no? Le estoy diciendo. Esos no son、Exacto. cursos de empoderamiento, son cursos. A la gente, a la mayoría de la raza, les g u s t a que les digan lo que quieren escuchar. Y cuando tú vas a un curso y te dicen, tú te mereces esto, tú eres todo, nada más que tú, t o d o tú, tú, tú, tú, tú, y llegan bien valientes, pero no les dijeron cómo hay que ganarse, cómo hay que funcionar físicamente, psicológicamente. Cómo hay que este, integrar a la pareja, cómo hacerlo parte de esto, no solo pedirle y tenerlo como esclavo, como muchas mujeres. Entonces, no vayan a esos cursos, van a dañar su relación. Yo por eso aquí les digo: yo aquí lo, este segmento es para exigir justicia, igualdad en muchas cosas, no es para joder al otro. Nunca lo he hecho, pero están muy equivocados. Si una mujer pide y pide y pide y no da, ahora todo. Todo, Brody, todo conlleva un sacrificio y todo conlleva una responsabilidad. Oye, es que yo quiero ser presidente de México, quiero ser presidente de Estados Unidos. Ah, sí, pero lleva una, una responsabilidad. No vas a dormir, te va a atacar la prensa, te va, te, te va a ir mal、eh, por ese lado. Entonces, sí, pero yo quiero ser presidente, pero que no me ataque la prensa. Es lo mismo. Yo quiero 50-50, pero yo no quiero trabajar. Yo quiero 50-50, pero yo no quiero hacer esto. No, no, no, no, no, no. Así no funciona, Brody. Entonces, para ti y para todas las mujeres que me están oyendo, empoderarse mujeres es ser una persona que no dependa de otra persona y que cuando te pidan algo sepa responder, no te enojes. Una, una semana sin hablarle, fíjate, qué empoderamiento, qué buen curso le dieron. <ríe> Ay, pues eso es, Brody. Y te agradezco la llamada, no sé si tengas otra pregunta. Maestro, maestro, una gran queja. Sí.、Eh, le, le dije a Luisito que, que, que quería hablar con los tres h a c e tiempo y me dijo que yo le mandara el pack si me daban y le consiguiera la llamada. A ver, Luis ya te está pidiendo dinero para recibir llamadas, para que yo les pueda llamar. Oye, eso. Esa cuarentena, señores, los está afectando. Ahora resulta de que Luis dice: ¿Quieres hablar con el maestro Doggy? Ahí tengo la aplicación de Cell o de, de Venom. Venom. Deposítale. Esos son c r í m e n e r m e andar acusando, ¿eh? A ver, se e s t á s Bueno, ahorita voy a regresar. Se están escuchando muy mal.、Eh, ahorita vamos con otra llamada. Te agradezco la llamada, Brody. Gracias por decirme cómo están funcionando los Brody's que me conectan aquí con ustedes. Hay señores, <risa> mafia. Mafia en las llamadas también en este programa. <risa> Hay que poner el dedo ahí. Y no podemos permitir que siga pasando esto. Así que gracias. Eh, voy a decirles que publiqué en mis redes sociales. Lo último que publiqué en Instagram Pues fue lo de Julie Staff. También el otro día comentaba algo sobre que el alcohol es como el amor. Una persona muy enamorada es similar a una persona borracha. También les puse algo acá en、uh, lo de Julie Staff que fue ayer. Vámonos a la cuenta de Twitter. Vamos a ver qué tenemos en la cuenta de Twitter. Que es muy interesante. Ahorita les voy a decir que tenemos ahí. Y recuerden que ustedes pueden escribir ahí a mis,、eh, mi correo, e l m a e s t r o d o g g g y arroba m a i l l e e m a s t r o d o arroba g g g y m a i l Y también pueden escribir a lo que es、eh, los DMs de Instagram, e l m a e s t r o d o g g y arroba a e l m e s Tengo r o o d g g y t acá esta foto que me mandan m e Dicen, mire, maestro, cheque esto. Maestro, felicidades. Espero que se la haya pasado bien con Crucito. Mire esta publicación tan estúpida, me dice este b r o d y Se las voy a leer y u s t e d e s me dicen qué, qué opinan, ¿ok? Dice: Mi mujer cambió su foto de perfil. Me sorprendió la cantidad de MG que le pusieron. Y a, a algunos comentarios masculinos me molestaron enseguida. Se lo recriminé y le pedí que borrara la publicación. Me miró con tanta tristeza que sentí vergüenza por haber reaccionado así. Eh, yo, no había dado, yo, no, yo no le había dado un me gusta, o sea que la mujer subió una foto con él y todo s le escribieron cosas bonitas y él se enojó, y le, pues, le dijo que la quitaran. Ella se puso triste. Dice: Yo no le di ningún me gusta, al contrario, me enojé muchísimo y entonces me puse a pensar: ¿cuánto hacía que yo no miraba sus publicaciones? Y si por casualidad las miraba, ¿cuántas veces las ignoré? ¿Cuántas veces publicó carteles que. Sin decirlo, eran para mí y yo no lo registré. ¿Cuántas veces me enojé por los comentarios que de algún,、eh, algunos alzados y babosos, como si ella tuviera la culpa? ¿Cuántas veces habré esperado una reacción tierna de mi parte? ¿Cuántas veces se habrá sentido triste al ver que no me importaba? Me puse a mirar ese muro y ahí me sorprendí más todavía. Todas sus publicaciones eran lo que se puede decir exitosas. Ni hablemos de sus fotos. Y ahí descubrí que así como yo miro mujeres en la calle, en el Face o en donde sea, a mi mujer también la miran otros hombres. Mi mujer también le mandan solicitud. A mi i t mujer A a m b é le mandan solicitudes. El resto del mundo.、Eh, a ver, sigue、sí, acá. Donde sea, mi mujer también los mira a otros hombres. A mi mujer también le mandan solicitudes. El resto del mundo. Ve lo linda que es, lo buena persona, el amor que me tiene, la ternura que le brota en la sonrisa y en la mirada. Todos ven eso, menos yo. Y de repente supe que podía perder a cualquier momento y me corrió frío por el cuerpo. Ahora estoy esperando que llegue de trabajar, sabiendo que muchos hombres la han descubierto, la han mirado. Por ella es mía. Apenas crucé la puerta, voy a abrazarla y a decirle cuánto la amo. Y pedirle perdón por no haberla visto antes. ¿Eh? Esto dice un Brody. Por no haber visto antes a su esposa. Dice que, sí, sí. dice que muchos hombres le dan likes y me gusta y le escriben cosas, pero ella no tiene la culpa. Muchachos, si tu mujer tiene un perfil público, si tu mujer tiene un perfil público, Yo no sé, es artista o vende avón, vende, ollas、eh, o l l a s prestige. O algo así, digo, es buena razón para tenerla abierta, ¿no? Para s e r l a pública, porque me imagino es alguien muy importante para tener abierta o público un perfil. Tener público un perfil de una mujer es como tener la ventana abierta, la puerta de la casa abierta y estarse cambiando, haciendo cosas, comiendo y tú, la gente pasa y la vea. No te enojes si alguien. Asoma la cabeza por la ventana, le dice mamacita, qué rica te ves. Entonces, ¿qué le dices? Cierra la ventana, cierra la puerta, cierra las cortinas. ¿Por qué? Porque una mujer, tu esposa, no debería de tener un perfil privado, este, no, tener, no debería de tener un perfil público, al menos que sea alguien importante. Las que lo tienen público es para ofrecerse, para decir aquí estoy, quiero pox, quiero inboxes, quiero r e q u e s t si no lo sabían. Si、sí、tiene la culpa ella. De que le escriban babosos, porque ella los acepta. Ya regresamos. s es b a m o s señores, ya estamos de regreso. Tenemos a Damián, a Damián、oh, que、bueno. está ansioso por hablar conmigo, el buen Damián. Damián, buenas tardes. Adelante, Brody. Buenas tardes, maestro. Buenas bueno, tardes. b o quería hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Qué onda con las mujeres que amenazan con irse de la casa pero no se van? Pues, Nunca se van. Pero dime, ¿por qué? ¿A ti te lo han pasado o qué? No, no, no. Hay un caso en el que uno de mis hermanos、uh, estábamos en una reunión familiar y la mujer se le enojó. Y solo lo amenazaba con irse. Me voy a ir de la casa, me voy a ir de la casa. Y no una o c a s i ó n llevaban varias veces. Lo amenazaba, nada, me voy a ir de la casa, lo voy a dejar, eso y lo otro. Pero la mujer sigue con él. Y p a r e e l día siguiente, o incluso、uh, varios días, y ah,、oh, perdóname, no era mi intención. Al menos lo que me contaba. Y le dije, pues, y le dije, hermano, déjala ya, p、pues, si、tantos, no, no, no le tengas miedo. ¿Por q u e te está amenazando así? Y Pero no se va, solo la psicología de esas personas, no sé qué, en qué esté mal, l s e r á mal él en no en aceptarle todo eso o ella en querer dominar la situación? No sé. Bueno, al, al inicio,、eh, yo creo que la, la culpa es de los dos, porque cuando va empezando una relación. Yo creo que él tenía que ver esas cosas. Ahora vamos a decir que ella no era así cuando empezaron la relación, pero las empezó a mostrar. Ahí, ahí es cuando inmediatamente tú vas, pero vas firme, e ¿eh? Nada de que, ay, mamita, ¿tú crees? No, se pone firme, se sientan los dos y dices, ok, vamos a poner una pausa a nuestra relación para hablar ahorita de lo que tiene que ser, no de lo que está pasando. Yo no voy a permitir que andes con tus berrinches de me voy a ir. ¿Sabes de quién son esos berrinches de niños? Cuando los niños dicen, Me voy de la casa, porque, ah, ok, vete, y no se van, porque saben quién, qué van a hacer. Ahora, ahora cuando tú empiezas a, de, a, de, a, a ceder, a ceder y a ceder, de que sí se van a ir de la casa, pero nunca se van, la realidad es, Brody, de que ya te agarraron el, el como dicen, ya te agarraron te el ya hilo, y ahora lo que va a suceder es: se、ah. llama, eso, es eso se llama chantaje emocional. Eso se llama.、Uh -huh. eh, este, eso es lo que es un chantaje emocional. Y una buena persona no es chantajista. Quiero que entiendan eso, de verdad, muchachos. Dicen, es que ya es re buena, lo único que tiene es de que sí, nada más me está amenazando con no sé qué, o me está, está siendo chantajista. Señores, una buena persona no es chantajista. Una buena persona no te está amedrentando mentalmente, psicológicamente. Tienen que entender eso, muchachos, de verdad. Ahora. No estoy diciendo que ya la deje, pero sí que busque ayuda y que vea que lo que está haciendo ella está mal. Pueden ir a l g u n a terapia de parejas. Y si ella no quiere ir, es porque no le importa. Si ella no quiere ir, es porque no le importa. Si él dice, quiero ir porque esto no está bien, quiero salvar nuestro matrimonio y creo que quiero estar contigo y te quiero, pero eso no, no está bien, me está haciendo daño eso de, me quiero ir, me voy a ir. Y si la mujer dice, ¿sabes qué? No voy a ir. Con eso le está demostrando qué tan importante es para ella la relación. Ahora, s í ella dice, yo no, yo no tengo que ir, pero para que él esté a gusto, pues vamos a la terapia de pareja o a la plática de parejas, no hay problema. Entonces, se ve inmediatamente, Brody. Ahora, si no te hace caso, sigue, te sigue amenazando, pues ya yo no le voy a decir que la deje. Depende de él, pero yo no estaría con una mujer así. Yo no estaría con una mujer así. Yo, yo ya la hubiera corrido a la casa desde hace mucho o yo me hubiera ido. Jajaja. Bravo, de verdad. Bravo, ya habla、hago. maestro, bravo.、Uh -huh. Oh,、pues、muchas gracias, sí. Tiene razón, la verdad. Pero los tienen agarrados, Brody, de ahí del escroto. Los tienen agarrados de los. <risa> ya sabes de dónde. <risa> ninguna, relación,、okay. ninguna relación sana. Cuídate, maestro. Sale, cuídate, Brody. Y bueno, sigo con ustedes. Ninguna relación sana, muchachos. En、okay. ninguna relación sana. Va a haber esta plática de: Yo me voy a ir, yo me, me voy a suicidar, yo le voy a decir a mis papás, le voy a decir a tus papás,、eh, este, tú no me amas, tú no me quieres. Todas estas cosas son una manera de chantajearte, una manera de manejarte psicológicamente, y lo van a hacer cuando lo consigan, lo van a hacer y va a ir aumentando. Entonces, si tú, Brody, tienes una mujer que se la pasa amenazándote, hablándote así, estás con el enemigo. El enemigo está en、wow. casa. ¿Sí? ¿Ustedes creen que hay gente mala? Pues tienen una en la casa. Esas son las mujeres que, por lo regular, ven una serie o ven una novela y se admiran de la, de la, de la actriz、eh, la mala, ¿no? Entonces, pero no se ven a ellas mismas. Y ese es el problema que tenemos en la sociedad. Muchas mujeres, muchas mujeres pidiendo justicia, Marchando y que, señoras, de veras, no, dejen de marchar por sexos, dejen de marchar por colores, mejor chequen las justicias y las、yeah. injusticias y, tra y, y, y traten a todos por igual. Oigan, en Argentina, un Brody acaba de morir porque un policía le puso el, la rodilla en el cuello y el, el argentino decía: No puedo respirar, no puedo respirar, decía el argentino,、eh, y lo mataron. Ahí se las dejo para que le busquen y lo publiquen en sus redes.、Wow. Se los dejo para que lo publiquen en sus redes y lo, lo, lo,、pues、lo, lo hagan viral, ¿verdad? Yo imagino que sí lo van a hacer. Ahora, si no lo hacen, pues e n t o n e s í que discriminan,、uh, discriminan eh, casos. Y discriminar es por lo que ustedes estaban marchando, ¿no? q u é Por eso ponían fotos, ¿no? Pregunto. Si no, pues, ahí discúlpenme. <ríe> ok, vamos con. <risa> Eh, ¡Bravo, el... maestro! Fíjate que algo que se m e olvidó comentar a, a Damián sobre este caso de, de su cuñada es de que ella generalmente le pedía al hermano, o le decía al hermano, sí, te voy a dejar, pero generalmente se esperaba que hubieran reuniones familiares para hacerlo enfrente de la familia de él, maestro. O sea que, que era una toxicidad esa, m a o sea, tóxico a nivel hiper, super, hi, hiper, hyper, ¿no? <risa> Sí, m a s o O sea, esperarse a que la familia se reúna para volverle a decir: Sí, te voy a dejar, te voy a dejar. No, no, no se ve bien eso.、Man. No, y ¿sabes qué es lo peor, Brody? De que en la familia, yo les dije el otro día: hay mujeres muy astutas, muy astutas. Se ganan a los cuñados, se ganan a la mamá, a, bueno, a la suegra, al suegro. Y cuando se arman los madrazos, suegra, su hijo, no sé qué. Eso es una cobardía, señores. Esa es una. No, no, no. De verdad es que hay gente bien malvada en este mundo. Hay gente bien, bien tóxica y hay gente muy tonta. Y cuando se juntan esos dos, no, hombre, Brody. El, el, las tóxicas se vuelven doble tóxicas. Y el otro dice: Pues es que me quiere. Mira, si no me quisiera, Doggy, ella no me, ella no me anduviera diciendo eso. Porque si le valiera,、no、me, ni siquiera le preocupara lo que yo dijera. Si yo, si yo le, no le interesara. Si yo no le interesara, no peleaba conmigo. Pero hay un trasfondo de esto: son gente que no tuvieron mucho amor o que tuvieron una relación todavía peor y que aceptan la que tienen ahorita. Porque dicen, nah, pues la otra、uh -huh. me golpeaba, me ponía el cuerno y nunca estaba en la casa ni me cocinaba. Esta por lo menos me cocina y aquí está en la casa. Sí me pone el cuerno y me pega, pero me cocina por lo menos, ¿no? <risa> <risa> es lo que piensan. Entonces, cuando ustedes vayan a comparar su relación, ya con eso me retiro. Cuando ustedes vayan a comparar su relación, ¿ok? k q u e van a comparar a su mujer? Asegúrense de compararla con una buena mujer, no con una mala mujer. Porque, ¿qué va a pasar? Yo voy a comparar a mi mujer, a mi esposa, con la vecina. Y la vecina se la pasa gritándole al esposo, se la pasa、eh, pegándole al esposo, se la pasa puras d esas. Entonces, el Brody compara a su mujer con esta h urraca que vive ahí al otro lado. Entonces, <risa> va a decir: Bueno, mi mujer no me grita. Sí, me, no me cocina.、Eh, no, <risa> no, es, no, no limpia bien. No me,、pues、no me valora. No me es cariñosa conmigo. Pero, pero ella no me anda gritando en la calle. Entonces, ¿con quién la comparó? Con una h urraca. Ahora vamos a compararla con la, con, con la vecina del otro lado. Compara a tu mujer con la vecina del otro lado. Se cuida, hace ejercicio, trae a los niños bien al pedo, como decimos, eh, eh, ¿no? Es, tiene su casa limpia, es una mujer cariñosa con su esposo, es amable, no le hace berrinches en la calle. A ver, compárala con ella, no la compares con la otra. Entonces ya vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Yo sé que no es bueno comparar, yo sé que no es bueno estar comparando, pero hay que decirlo, señores, y hay que estar bien, bien conscientes de esto. Siempre el ser humano tiene comparaciones. Eso está en. en el... Vamos a tender a comparar, pero quiero que lo hagan comparando con algo bueno, no con cualquier cosa. Con esto yo me despido. o b r ó n maestro! Con esto、Bravo. yo les digo. o Gracias. Y ya muy pronto, muy pronto, los que están en la cuarentena y que pues van a salir del secuestro, porque es lo que lo están torturando, les, les, voy a, les, voy a, les voy a decir algo. Ya pronto va a pasar, b r o s Ya pronto va a suceder. Mucha suerte. Así que échenle muchas ganas. Síganme en mis redes sociales, arroba elmaestro doggy, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Yo les aseguro que el contenido que van a encontrar. En mis perfiles va a ser algo que les va a dar para debatir, algo que les va a dar para, para,、eh, para aprender, y es algo que va a ser muy bueno. No son páginas donde de locutores o de gente. Sígueme, sí. ¿Para qué lo sigo? ¿Para qué? ¿Son viejas que van a enseñar las nachas? No, hombre, e s a s hay muchas en Instagram.、Eh, sígueme. ¿Son qué? ¿Alguien que va a poner ahí un, uno, unos m e m e s i l l o s de chistes? No. Aquí no, aquí vas a hallar cosas interesantes, vas a hallar cosas importantes. Así que ahí, si quieres seguirme, por cierto, tampoco es como que tienes que hacerlo. Así que regresamos, gracias、eh, y hasta el día de mañana. Hasta luego, señores. Bye. e b r a v o